Estamos en comunicación con Omar Cáceres, quien es el presidente de la Cooperativa Recuperada Mil Hojas, a quien le damos la bienvenida. Omar, ¿qué tal? Buen día, Janet g a n a n Leo Garbosa. No, buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, Omar, nosotros esta semana estamos hablando de empresas recuperadas y problemas también que tienen los trabajadores con las patronales. Por eso queremos hablar de lo positivo que es recuperar una empresa y que ustedes, la verdad, pueden dar cátedra de todo eso por la lucha que le metieron a todo esto y pudieron recuperar una empresa muy importante hoy para todos los rosarinos y rosarinas. Contale un poquito a toda la gente cuándo nace esto de recuperar la empresa y por qué. Digo, ¿en qué situación estaban en aquel momento? Bueno, Miloja es una empresa de más de 40 años en Rosario y desde hace 15 años e o s sea, trabajando á t en la modalidad de empresa recuperada, ¿no? una empresa que quebró y los que, trabajadores que quedamos la recuperamos en forma de c o o p e r a t i v a La situación era por、pues, el problema del país en ese tiempo, el problema del manejo interno de la empresa.、Uh -huh. Y bueno, por suerte después de, como d e c í o vos, de, de lucha y de pasarla mal, Hoy estamos trabajando y creciendo y con, con mucho s futuro, s esperamos. ¿no? ¿Cuántos n o trabajadores habían quedado en aquel momento que después recuperaron la empresa?、Y、en ese momento hemos quedado 16. ¿16? Y hoy y por en hoy. En e s e momento, entre los socios de la cooperativa y gente contratada externa, somos más de 70 ahora. Ajá, bien. Tenemos entendido, Omar, que hace muy poco、eh, se trasladaron a un nuevo lugar en cuanto a llevar la producción. ¿Esto es así? Sí, estamos en ese paso no Ah, se está m u d d a n o b i e n h e m o s alquilado、bien. un lugar mucho más grande porque donde estamos gracias a Dios, y a nos quedó chico y bueno estamos en ese paso de, del traslado estamos trasladando por parte y yo creo que en dos meses ya estaríamos prácticamente completo el traslado En cuanto a los productos, Omar, ¿ustedes lograron incrementar la variedad de productos desde el año 2000 hasta la fecha o se mantienen con los mismos? No, se incrementó bastante porque, debido a la situación de la empresa en ese momento, había muchas áreas de, de producción que habían cerrado, que la habían vaciado. Entonces, por ejemplo, el área de rabioles frescos, el frío fresco, s u e trabajaban además que con porcelizado, nosotros volvimos a abrir todo eso, lo que son la área de rabioles frescos, la s p i z z a s y después incorporamos, bueno, muchos productos, todos los años estamos incorporando o tratando de incorporar productos nuevos, ¿no? Desde m i l a n e s a de soja, changu individuales, panqueque, una segunda marca que se llama Don Cito. s Uh -huh. eh, bueno el año pasado bicochuelos z y p e o n o n o y este año posiblemente si Dios quiere fideo, una línea de fideos seco y el área de comercialización cuál es el área de comercialización bueno empezamos o sea nosotros empezamos viendo almacén por almacén para, para hablar con los clientes y decirle s lo que había pasado con la fábrica y bueno gracias a Dios ahora creo que tenemos Rosario está Casi cubierto por mi loja y llegamos hasta Villa María, Victoria, para el lado de, de San Nicolás. Bueno, se amplió mucho la, el, el área de comercialización, pasando de 20 distribuidores particulares, ahora tenemos cerca de 60.、Uh -huh. Omar, incluso tenemos la información de que reciben a grupos de estudiantes, ¿no? Que pueden conocer todo lo que hacen ustedes. Sí, es que son. O sea, Vienen estudiantes tanto para charlar sobre la historia y, y ver lo que pasó y cómo fue todo, hasta para visitar la planta y, y ver la forma del trabajo, y, desde jardines hasta gente de, de hospital o de ingeniero. o ¿no? s n Entonces quieren saber un poquito todo, cómo se produce y la historia de, de la cooperativa. Omar, volviendo un poco a la cuestión de, de lucha ¿no? para recuperar una empresa y conociendo varios casos que se están sucediendo cerca de la ciudad de Rosario, en realidad c o n t a l e a la gente cuán difícil es digo, recuperar una empresa, hablando desde el desconocimiento. Nosotros no sabemos lo que pasa ahí adentro, pero imagino que debe ser muy, pero muy difícil ¿no? enfrentar todo esto. Y en el momento que nosotros, que estoy hablando hace 15 años atrás, no había muchas mucha, mucha empresas recuperadas. Nosotros fuimos como uno de los primeros, entonces éramos como uno, ¿cómo te puedo decir? Como unos bichos raros para、mm -hmm. los jueces, para los abogados. El, el trabajador pasa muchos momentos malos, mucho por falta de la falta de pago, hasta la falta de obra social, todo un d e s m a n e j e de parte de los, de los patrones, s e r í a y eso lo sufre mucho n o y bueno gracias a Dios ahora se, se h a modificado la ley del pie se han sacado algunas leyes que favorecen todo este traspaso de una empresa quebrada a una formación de cooperativa de trabajadores así que bueno en ese momento sí, era muy, muy difícil y nosotros tratamos de colaborar con todas las empresas que, que estuvieron en el problema que estábamos nosotros y gracias a Dios la mayoría se hizo cooperativa y está trabajando ahora, n o pero sí es todo un cambiar de la mentalidad por eso estamos abiertos a, ya como dije antes, a la gente de la universidad tanto de la abogacía, de ingenieros y todo para que vean que esto es posible n o Omar, por último, ¿qué diferencia hay entre trabajar en una cooperativa y en una empresa bajo un patrón? digo? Y a nosotros y a todas, por lo que yo sé y lo que hemos visto, les cuesta mucho cambiar la cabeza, ¿no? Porque antes se venía, se marcaba y s el iba uno, y e problema era de, del dueño. Bueno, ahora cambió mucho eso e l problema es nuestro. n o s o t r o es una responsabilidad, pero una linda responsabilidad.、Uh -huh. Donde se puede decidir entre todos, donde cada uno opina, donde comparte las decisiones y donde antes, bueno, todo era para uno, ¿no?、Uh -huh. Pero lo más difícil es cambiar la, la mentalidad y la responsabilidad. La verdad es que ya te digo, una responsabilidad muy linda. Finalmente, Omar, ¿nos puede recordar cuál es la dirección de la nueva planta para tenerlo pendiente? Nosotros vamos, ahora vamos a estar en. en, en Irío,、eh, p entre r d ó e n ríos y uriburu、uh -huh. eh, un predio que ocupa media manzana ¿no? en la esquina justo en la esquina y ocupa media manzana es algo bastante grande y bueno es lo que necesitamos pero digo la oficina de comercialización sigue estando en alcina no、eh, la, la parte de comercialización s í va a estar en alcina Y la parte mayorista va a estar en Oriburgo. La, la, la parte minorista en Alcina y la parte mayorista en Oriburgo. Donde se va a producir y se va a hacer la distribución mayorista. Perfecto, Omar. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Escuchamos a Omar Cáceres, el presidente de Milojas, esta fábrica que es. Una de las pioneras en la ciudad de Rosario, porque fue una de las primeras en constituirse como cooperativa allá por el 2001. Así que nos parecía interesante hablar con él para meternos de lleno en esta semana que vamos a hablar de cooperativas y problemas de los trabajadores con las patronales: lo positivo y lo negativo de lo laboral.